Viernes 17 de octubre. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Segundo Timoteo 3, versículo 15. Todos y todas tenemos recuerdos de esos momentos, personas o textos bíblicos que han marcado nuestro camino de fe. Al leer esta carta dirigida a Timoteo, tenemos la oportunidad de tomar conciencia de las personas, Experiencias o historias bíblicas que hoy nos mantienen firmes en la fe y nos ayudan a crecer en ella. Justo en este momento, como esposos hemos estado conversando sobre el sentido de ir a la iglesia y por qué creemos en Dios. Y la respuesta nos ha llevado a recordar nuestra niñez o adolescencia, cuando contábamos con personas, lugares y momentos en los que aprender sobre la vida de Jesús daba sentido a nuestras vidas y nos hacía pensar que un mundo más amoroso, justo y solidario era es, posible. Ahora somos nosotros quienes compartimos algunas de estas experiencias con los y las jóvenes porque creemos que las escrituras y sus enseñanzas, que son vida para nosotros, nos pueden llevar a escuchar, acompañar, atender, acariciar, mimar, alimentar, a hacer toda clase de bien. La palabra no es un libro muerto ni un manual de instrucciones, es la posibilidad de encarnar aquello a lo que hemos sido llamados barra diagonal haz desde la niñez. Vemos con las palabras del jesuita Joseph Güellan, Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Enamórate. Permanece en el amor. Todo será de otra manera. Amén. Lisbeth Chaparro y Felipe Riaño para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.